Y ahora estamos en diálogo con el señor eh, Santiago Real, también conocido como Santi Amor. el toca, es el cantante de The Champions, banda modular de, de central del Festipulenta. Y además, en su condición de, de periodista amigo, accedió a hacer un, una especie de prólogo textito que introduce el Compipulenta el disco. Así que vamos a hablar un poco de este asunto con el Hola Santi, ¿cómo va? Y acá muy emocionado porque estoy hablando para toda la nación, ¿no? ¿Todo ah. tranquilo? Claro. No, no. sí. Quiero saludar a todos los que me conocen <risa> Bueno, es un buen momento ¿Cómo qué estás, lindo? Santi? Bien, bien, bien La verdad que estoy acá en Turdera uh -huh. En el jardín de mi casa uh -huh. Y bueno, disfrutando un poco La verdad me puso muy contento eh, Escuchar el, el disco Bueno, escribir un, Que me convocaron para escribir y, que, uh -huh, sí. y este bueno, qué sé yo Me dio mucho para pensar Porque también, viste... Siempre hay mucho puterío en ¿no? la, la música Y sí. me incluyo porque todos queremos ser la mejor banda sí. Me parece Claro, sí, sí, es un es un noble fin Pero en realidad es la mejor banda que puede ser vos Y que, y, y que haya las 30 bandas con las que están ahí No sí. no es que digo 30 porque son 30 Por, por decir 32, 33, las que sí. fueran, ¿no? sí, sí. este Es una es como algo mucho más más interesante Porque es difícil para las bandas tener una escena Sí. Que haya una escena, porque no está, está medio desprestigiado. ¿La palabra escena, decís? A hacer música. Ah, hacer música. Sí. sí. Nosotros nos llamamos a Santi porque no solo eh, es el cantante, la voz líder y guitarrista, compositor de los Champions, banda que ha tocado reiteradas veces en el Festipulente, es una de nuestras favoritas, sino que además Perdón, ¿eh? Eh, eh, escribió el prólogo que, que abre el, el librito digital que nosotros estamos lanzando ya en minutos en el cual Santi nos lo entregó ayer, él tenía que hacer una nota, terminó una nota que tenía que estaba haciendo para creo que para Roniston Digital y eh, se puso a escribir como una cosa muy muy espontánea y fresca y a la vez muy pensante, nos hizo el prólogo ahí en el momento y ya está, está ahí recién calentito y lo, lo vamos a subir ahora. Eh, un poco sin revelar no lo que vos contás en ese prólogo, que para mí a mí me emocionó mucho cuando lo leí. Bueno, me dieron un montón, porque la verdad que fue sí. Eh, es, es lindo ir a tocar y ir tranquilo me mm. parece sí como y además también, bueno, el criterio no sé si se explica mucho pero yo leía eso que hablan de, de, de, yo digo, bueno Turdera quiere decir mierdero, ¿no? Sí. como a mí me decían en una época Santi Turdera, yo me podría presentar como Santi Mierdera sí. o Santi Mierdero yo sí. Sí, sí, sí. el nombre es lo de menos lo importante es lo bueno que pasa con algunas bandas que a uno se llena mejor entre sí otras a uno les gustará una banda a otro más la otra sí. pero hay una una posibilidad un proyecto musical yo siempre pienso que un proyecto musical no, nunca puede fun no funcionar sí. Sí, sí. Eh, qué es lo que para vos eh, tienen común tiene en común Más allá de los diferentes estilos, que está claro que hay diferentes estilos, ¿no? ¿Qué tienen en común las bandas que participan en el Festival Lento? Y es muy difícil. Yo me doy cuenta que la ciudad de La Plata es muy importante. Uh -huh. Porque no soy de La Plata. Entonces lo percibo como... con cierto No no delay, porque en realidad ya se sabe. Siempre hubieron bandas muy buenas en La Plata. Pero por otro lado es como que, bueno, son muchas bandas que uno va conociendo. Y... y yo pienso que hay, hay muchas bandas en, en, en Argentina. Uh -huh. Y bueno... Eh, que haya un lugar en el cual la puedan tocar bandas y que haya gente que pueda eh, escuchar otro tipo de bandas y haya la posibilidad de hacer un show y que no no, no sé, que de, otro, de otras características, ¿no? Sí. También es muy inspirador para muchas otras bandas y para poder seguir haciendo música sin ningún... Eh, yo veo muchas, algunas de las bandas que están ahí en el compilado que se nota que hacen música por el simple placer de hacer música sí. eso se hace muy evidente sí. Y me parece muy importante el público que tiene una banda también. Sí. Y el clima que se refiere importante. Sí. Y como, como como participante del festival, que, que porque claro, porque vos tenés nosotros te convocamos un poco también porque sos periodista, sos un periodista que hemos leído mucho, yo tanto Nico como yo nos criamos leyendo tus notas, A, pues, además. Muy bueno, te eh, es así. Te que digas eso. Eh y pero también sos participante del Festi. ¿Qué qué clima se, se vive? Sentís que se vive cuando cuando vas, cuando tocan ustedes, ¿no? Mira, este yo pienso que quizás ustedes también ya conocen cierta gente y por eso quizás se lanzaron a hacer con alguna gente que conocían mm. eh, y bandas que conocían un proyecto de esas características que es muy humilde también, porque es un festival. Sí. A mí no me interesa mucho la el, la cosa política, ¿viste? La música es, una vez un músico me dijo, eh, Ravioli, el chico este que toca trompeta, del hermano de Ravioli, decía, una, la mejor crítica musical es un disco, es ¿Sí? la música. No necesita ninguna crítica, ninguna explicación la música. Hay sí, claro, que no hacer una crítica sobre lo que pasó con, con no sé, con los esquineros, ¿no? con todas esas cosas de tirar bengalas y hacer una música de mierda. Sí. Sí, sí. Y yo te lo digo desde el mierdero, tengo autoridad para decirlo Claro, claro <risa> Está muy bien Bueno, Santi eh... Pero mucha música buena, muchas sí, cosas sí, sí. Este, Contentísimo de participar también Sí, sí, sí, sí. Eh, Yo también pensé, me acuerdo que yo decía que quería que participaran Las Cancheras, ¿está sí. ¿la verdad? Sí, me acuerdo Y, y sin embargo también participando porque el tema que tenemos grabado eh, Canta Las Cancheras, que es muy buena que está Reina sí, Y demás, bueno Sí, sí, sí, el este, te... sí. Y lo escuché, y lo pude escuchar en un contexto con bandas eh, buenas, interesantes sí. este, qué se yo Ahí eh, estoy haciendo el timbre de mi casa claro. Pero Yo ya estoy, atiendo mientras hablo Claro, claro Mientras hablo con vos Bueno, en ese contexto escuchar que la banda está buena también, viste sí, Que sí, la que banda no tiene su personalidad y que eh, Es una grata sorpresa porque siento que van a salir otros compilados también Sí, y seguramente va a que haber Que van a salir muchos compilados festivales y música, para espacios para hacer música con la forma que, que se manejan ustedes, con mucho respeto, que hay una feria también, que hay otras cosas también, ¿no? Sí, sí, seguramente va a haber apertura, mucho más de... Yo como sí. siempre de ustedes una actitud como de apertura, de que capaz que, eh, que es importante, ¿no? Para hacer cosas, porque no nos veo como este, los veo como que, que, que naturalmente el, el proyecto tiene unas características que puede seguir creciendo y, y que hay que confiar en eso, ¿no? También... Bueno y te agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros obviamente el texto que escribiste y ya estaremos viéndonos en futuros festipulentas que habrá muchísimos más seguramente bueno me ale muchísimo este que haya salido el disco y bueno este y felicito también a todas las bandas que participaron porque me parece que todas aportaron a que el disco sea como un panorama muy que, que, que puede fascinar a mucha gente y hacer tener ganas de seguir participando de vestipulentas ir a verlos después Bandas nuevas que puedan aparecer, sí. bandas viejas que se puedan rescatar también, ¿no? Por ejemplo. Bárbaro, gracias. Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo, bravos. Nos abrazo vemos, espérate.